En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza un nuevo programa, que no, una nueva era, porque nueva era es lo que anuncian los profetas, nosotros no estamos entre ellos, todos los profetas fallan, todos ...se utilizan las profecías para dominar a la gente... ...y ser dueños de su voluntad y debilitarlos... ...y luego llega la fecha en la que anunciaron el fin del mundo... ...y claro, fallan, siempre, siempre fallan... ...pero no se les cae la cara de vergüenza, para nada... ...demuestran que la tienen como una piedra... ...y ni se inmutan cuando dicen esa tontería de... ...no acabó el mundo, pero sí ha acabado una etapa... ...y hemos entrado en una nueva era... ...y no, no se les cae la cara de vergüenza... ...es el mundo que premia la cara de los descarados... Nosotros aquí comenzamos un nuevo programa, no comenzamos una nueva era, pero un nuevo programa. Comienza La Rosa Orientos. Saludos entre Bruno Cariñoso en nombre de todo el equipo que hace posible este programa que estará hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero. Como siempre, aquí está todo el equipo atravesando el Ecuador de este mes en de agosto con Jorge Alambán en la parte técnica, con Javier Sevillano en relación y producción, Silvia Casasola en la condirección y muchos contenidos que son los que vienen a continuación. Ay. Insistemos, este mes de agosto baila, hoy estaremos entre una y media y las cuatro de la madrugada, entre una y media y las cuatro de la madrugada en la sintonía de Onda Cero desde ahora mismo. Y con una etiqueta para vuestros mensajes, almohadilla rosavientos, almohadilla rosavientos. cuáles son las fronteras del futuro que nos va a contar Javier Sevillano hoy nos va a explicar muchas cosas en un programa en el que además estará con nosotros Oscar Iborra es una auténtica demostración de que las universidades españolas y la ciencia investiga el mundo de la psicología y también va a estar con nosotros un escritor, un clásico Mariano Fernández Urresti haremos algunos contenidos en muchas cosas el programa de estos últimos fines de semana y el de hoy dentro de muy poquito en la página web en www.ondacero.es Y por supuesto pistas y pistas para no identificar al personaje oculto de esta noche que no tenemos este mes de agosto pero sí para conocer festivales a los que podéis ir. <risa> Festivales en Música música y Teatro, Silva Casasola, muy buenas. Claro, porque nos están diciendo nuestros oyentes, oye, está tan fenomenal que nos estéis comunicando a qué festival podemos ir nacional, a qué festival podemos ir internacional, pero, ¿y no hay otras ofertas? ¿No hay otras opciones culturales? Claro que hay, muchísimas. Por ejemplo, ¿qué tenemos en el cartel? Pues tenemos el Festival internacional de teatro clásico de Mérida es la 65 edición y va a comprender lleva desde el 27 de junio con un montón de, de actuaciones y de interpretaciones pero es que llega hasta el 25 de agosto o sea que no es que tengamos ya mucha opción pero tenemos más de una semanita ¿no? más o menos con lo cual si podéis y queréis ir es un sitio, ya sabéis que es un marco inco incomparable lo que podéis encontrar allí que tenéis toda la información en la página web que es festivalalmagro.com y, bueno, que una de las representaciones más importantes que se está dando allí es El Mundo Iluminado y Yo Despierta. Con lo cual, ya sabéis que tenéis esta opción desde junio, o sea, que llevan muchísimas representaciones, hasta el 25 de agosto. Pero si no queréis ir a Mérida, pues tenéis otra opción. Por ejemplo, eh, Barcelona, pues el Festival de Barcelona... Este va desde el 26 de junio hasta el 31 de julio Pero lo más importante, porque este ya ha pasado Es el de Sagunto Es en el Teatro Romano de Sagunto Los dos teatros romanos fantásticos Y este también está un poquito más Hasta el 31 de agosto Con lo cual tenéis ahí muchísimas ofertas Y son clásicos Clásicos totales que tenéis en este Teatro de Sagunto Así que disfrutarlo. Ya hoy os iremos informando de otros festivales de teatro donde hay muchísimas obras en las que se representan y que están durante todo este periodo de agosto, así que a disfrutar. Vamos allá, los temas, esto es La Rosa de los Vientos. psicólogo de la Universidad de Granada, una de las personas que demuestra que La Ciencia Española y la Universidad Española investigan el mundo de la parapsicología. Está con nosotros, él es Oscar Iborra. Muy buenas, ¿qué tal, Oscar? Muy bueno Bruno, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Oscar. Encantado. Hola, Silvia, ¿qué tal? Encantado de estar eh, otra vez eh, contigo. Primero, para demostrar que efectivamente existe investigación, investigación científica en las universidades y que la hacen los científicos, aunque tenéis que luchar mucho, ¿eh? Hay que luchar bastante, sí. Todavía hay que luchar bastante porque sigue siendo un tema muy tabú en aquí en España. el es malentendido, mal comprendido, cuando sin embargo no es tan... Pues como dice José Miguel Pérez Navarro, la persona, un investigador que es de la unir que también hizo su tesis sobre cáncer, sé que no hay razones para, no entiende por qué sigue viendo esa, esa razón ante una evidencia estadística y científica como la que hay en ciertas áreas de investigación y demás y que no, y que no entiende tampoco siendo realmente aunque parezca mentira esto en la, la investigación en parapsicología sobre todo los fenómenos si no es tan polémica como a veces se, se quiere, se quiere hacer ver ¿no? como una especie de mega revolución del mundo que le vamos a dar la vuelta como un calcetín y y no, es solamente sí. extender un poquito el mapa Es que además eh, esas eh, cosas relacionadas con la parapsicología están dentro de nosotros están en nuestra mente ¿Cómo comenzó tu aventura? Eh, ¿Qué comenzó antes? ¿El interés por la ciencia y la universidad o el interés por los eh, poderes de la mente humana? No, lo, lo primero que empezó fue el interés por todo los poderes, la, toda la parte más absolutamente, te hablo de con diez años, o sea, todo lo más friki que había para ver, el <risa> libro, recuerdo que tenía un libro que no sé cómo me lo dejó mi prima, y que le tenía miedo a ese libro que era de estos para hacer eh, dibujos con tiza, invocar a criaturas sobrenaturales, y yo me fui, salí por la calle esto puede que tuviera <risa> diez años, así, salí a la calle, lo dibujé en la arena, allí en la carretera porque vivíamos en el campo, para invocar a un unicornio, Qué bueno. y, a, y yo decía Dios mío, como salga, o sea, no va a salir, porque esto no funciona, pero digo, como salga, me da un ataque No o sea, le tenemos que dar a tu prima. <ríe> bueno, mi prima por lo menos, además, recuerdo que escondía el libro en el altillo porque sí. era como que nadie... Era una, una mezcla entre esto me interesa, pero al mismo tiempo percibes que wow, te van a decir cosas, ¿no? Porque te gusten estos temas y, y por ahí, a partir de ahí, de vas leyendo los libros que vas encontrando, las revistas que te vas encontrando, va siempre que alguien hablaba sobre el tema, pues te pegabas, hasta que, bueno, acabé la facultad de psicología, es decir, es como... Tenía que tirar. Al principio del programa he, hecho una cosa, he dicho una cosa, pensando en ti, pensando en uno de los trabajos que habías hecho eh, sobre las eh, profecías. La mente se puede anticipar al tiempo. Existe ese umbral del tiempo. Los eh, profetas normalmente dicen, bueno, cuando anuncian algo grande, el fin del mundo, luego evidentemente no llega y luego eh, y cada uno se inventa su cosa. Pero tú hiciste dentro de la universidad una investigación, estuviste eh, dentro de eh, un grupo que investigaba y Ese, ese tipo de, de cosas. Sí. Evidentemente el fin del mundo no se podía predecir, pero cositas pequeñas parece que sí, ¿no? Claro, pero ahí está, porque la, la cuestión está en separar De, por ejemplo, de predecir el final del mundo como tal día tal orden más es una cosa que no, no se logra, no, no, se puede afirmar tú lo has dicho muy bien, se puede decir y cuando no, no ocurre siempre hay una razón muy buena para decir bueno, pero es el principio de o pasará, o no hemos equivocado, como el calendario maya hay que darle la vuelta a la piedra y hay que contar el doble de tiempo, ¿no? Exacto. Pero sí. es verdad que, que en investigación del laboratorio lo que ocurre es que realmente lo que se estudia, cuando digo laboratorio o situación de control, es como una remodelación de la idea, es decir, de que tú, yo, aquella persona cuando cuenta una experiencia de tipo, oye, pues he tenido un sueño tal, premonitorio o algo así, o una experiencia de, en el que he tenido una visión y demás, eso trasladarlo al laboratorio es muy complicado, hace una adaptación, igual que cuando adapta a otras cosas como emoción y demás. Entonces lo que sí se ha hecho en experimentos controlados además sobre precognición y premonición, que es más, son, son dos cosas diferentes, que van juntas pero son, o van unidas en cierto modo, pero son diferentes, es sobre, pues, con, o bien con carta cénero, o bien con eh, respuesta anticipada a estímulos que están, que se presentan al azar y de pronto hay una respuesta eh, mayor de lo esperado por azar en torno a qué estímulo se va a presentar, incluso cuando la persona tiene o no tiene conciencia de eso. Y, y eso que cuando, cuando sale el titular largo en experimentos experimento sobre decir el futuro parece como que efectivamente lo que se ha hecho en ese laboratorio, que es un laboratorio a veces no es más que una habitación cerrada que no tiene tampoco nada de magia, no, no, hay, no hay unicornio encerrado. Sí. Realmente lo que se ha hecho es una adaptación de con unos nuevos límites, con una nueva de, forma de definir, es decir, pues yo voy a llamar precognición, por ejemplo, así, si, pues imagínate, si ponemos a Silvia a hacer algún estudio y le decimos, bueno, pues Silvia tienes que dibujar piensa cuál se, cuál va a ser la imagen que va a extraerse dentro de 10 o 15 minutos al azar Pues ahora, ahora estoy cuando, dibujando, mira tú imagínate. por dónde Por ejemplo, entonces, tú haces un dibujo y demás entonces, luego se selecciona la imagen y se ve Si las imágenes son, si hay, si elegimos entre cinco imágenes, como las cartas Senner por ejemplo, pues está claro cuál es. Si acierta, acierta. Si no acierta, pues has puesto otra. Pero en otro tipo de experimentos, cuando tú puedes dibujar cualquier cosa y la imagen pues se pasa a un grupo externo que compara, que evalúa la similitud y demás, eso te permite hacer un cálculo estadístico o trasladarlo a números y demás. Entonces, realmente, si estás estudiando lo que se puede denominar precognición, el laboratorio, pero dista mucho de lo que es la precognición más... ¿Cómo decirlo? Como más abstracta, más popular, más de evidencia, más... Una cuestión, eh, hay una diferencia entre una y otra. Y la idea es, bueno, hacer como trocito, en otro estudio trocito, hago este experimento, hago este otro estudio, hago este otro estudio, voy viendo cómo cazan los datos e intentando buscar un, un global, ¿no? Como, a ver, eso en en investigación experimental, que luego hay muchas otras formas de abordar estos temas, que son y hay gente en España que está haciendo cosas interesantes con esto, que no todo es pura, puramente experimental, hay también tú lo sabes muy bien, antropológico, eh, creencia, perfil de personalidad. Hay, hay decenas de cuestiones interesantes relacionadas con la parapsicología uniendo un poco, ya sabes que cada vez más la, la gente ¿no? pues se, se hace seguidores de, de series además se comentan en círculos hacen tertulias, sabes que ahora se ha vuelto la, la m, nueva temporada de, de Stranger Things, de mm. cosas extrañas y, y está basado en principio que se comenta que está basado en hechos reales, ¿no? en un proyecto que hubo en el que se tenía a ciertas personas, a veces niños a veces adultos, que se les ...intentaba eh, conseguir esas capacidades... ...no esos dones, esas capacidades psí psíquicas diferentes... ...para ayudar eh, pues, eh, a, a los centros nacionales de inteligencia... ...para ejército, para ese tipo de cosas. Eh, ¿Tú qué te gusta tanto el terreno experimental? En estos casos, eh, que al final no se ha terminado de conseguir... ...ver realmente hasta qué punto una persona... ...puede llegar a controlar esas capacidades... ¿Qué, ¿Qué es lo que opinas? ¿Y, y por qué, no, no sé si hasta, hasta determinado momento eso se ha abandonado o a, o, o a lo mejor no y eh, determinados casos los tienen ahí todavía un poco clasificados y no se saben? Has ha planteado una cuestión que da para mucho. Ya. Porque, fíjate, por, por ejemplo, y de controlar, has dicho dos, dos términos que son clave controlar y capacidades. Y ninguno de los dos términos yo lo suelo utilizar porque... Toda terminología, es, es imposible no tener terminología, obviamente, si no, no te puedes comunicar. y Pero toda terminología conlleva una serie de ideas o de asunciones sobre lo que de verdad estás tratando. Tú usas una palabra y una palabra pues tiene un significado asociado. Por ejemplo, tele, cuando se dice simplemente telepatía, o, o más en Ericón, percepción extrasensorial, es el término que tiene casi un siglo y que fue acuñado por un psicólogo de la percepción precisamente porque decía, bueno, esto aquí aparentemente hay algo, hay una información que yo percibo, y que no la percibo con los sentidos, por tanto la voy a llamar percepción extrasensorial. Pero el término en sí asume que de algún modo estamos percibiendo algo por algún sentido X que desconocemos, pero no sabemos si eso es así o ¿no? No sabemos si eso es cierto. Entonces, hablar de capacidades es como que yo, o el sujeto experimental, cualquier persona, tiene la capacidad en el sentido, como tengo yo la capacidad de hablar o de ponerme a hacer una cuenta matemáticas, pero hablar de capacidades eh, en esas cuestiones es un poco extraño porque uh -huh. no, no suena bien porque no sabemos realmente si una persona tiene esa capacidad o no, de hecho en los sesenta, setenta se estuvo estudiando mucho con temas de mediums, se estuvo estudiando mucho con, con personas dotadas porque se consideraba que bueno que recogiendo un poco la historia, la tradición de aquella no, de los mediums y demás como algo que iba en familia Pero realmente cuando tú, por ejemplo, trabajas con una persona... ...hay personas que hacen una prueba con 50, con 100 personas... ...y de esas personas hay dos, tres que tienen un resultado positivo... ...por encima del azar y demás que se distinguen del resto... ...yo no sé si esas personas tienen una capacidad especial... ...o simplemente hay una confluencia de factores... ...pues sabemos que ciertos rasgos de personalidad... ...sabemos que cierto tipo de material a la hora de hacer la prueba... ...funciona mejor, incluso hay relación con variables... ...de tipo geomagnético y demás, en fin... ...hay una cantidad enorme de la cuestión es... ¿Eso es capacidad o simplemente hay una, una serie de condiciones favorables que permiten que...? ¿sabes? Es, es como, para hacer una comparación que podamos entenderlo ¿no? piensa como lo X-Men, es decir, tengo el poder sí. del profesor Xavier, de que puedo leer la mente cuando quiero, o en parapsicología la palabra capacidad no se usa tanto porque la cuestión es en estos experimentos donde la persona acierta o adivina o obtiene esa información de un modo extrasensorial o un modo desconocido, Eh, no sabemos si lo ha hecho por intención o simplemente ha sido suerte en ese momento o como no conocemos el, el medio, es decir, no conocemos lo que está debajo, no podemos afirmar cuál es una cosa u otra. Pero sí, podemos decir, hay gente que, que lo, hace, lo hace mejor que otra. Hay gente que puntúa más o menos consistentemente mejor que otra. Entonces, es porque tienen una capacidad, también influyen eh, variables cognitivas de personalidad, de introspección. Si, tú, si hacemos la prueba esa con el dibujo, pues habrá gente que dibuje mejor que otra persona o gente que tenga más facilidad para una introspección y poder ver mejor prestar más atención a los detalles de sus imágenes mentales rotar por ejemplo entre la mente y todo ese tipo de cuestiones puede favorecer, por ejemplo lo, los que hacían visión remota eh, los que los instructores y, y cuando en toda la investigación estaban de acuerdo en que el, era más, había cosas contradictorias, por un lado la investigación que tiene refuerzos, es decir si, tú, si hacemos esa prueba contigo con los dibujos y yo te voy diciendo, Silvia ha acertado Silvia ha fallado y te voy dando feedback En psicología se ha demostrado que eso funciona mejor el rendimiento. Y en parapsicología parece que también. Uh -huh. Sin embargo, al mismo tiempo, toda la gente que trabajaba con visión remota decía que, bueno, que el feedback parecía no funcionar exactamente sobre eso. Pero sí, a lo mejor, si yo te entreno, pues como imagínate si hacemos meditación, te entreno a en que seas capaz de focalizar la mente de un modo determinado, en un punto determinado, durante un tiempo determinado, y desactivar la red por defecto y concentrarte en... Pues eso va a mejorar en teoría, en teoría la tu respuesta a una, una prueba de percepción extrasensorial, pero por el hecho de que en lugar de tener la mente dispersa entre varios estímulos, podría lograr que tú prestes atención de forma continuada a uno. Entonces, ¿estoy aumentando tus capacidades, entre comillas, o simplemente estamos trabajando con una serie de variables cognitivas que pueden favorecer esto? no es Por eso la palabra capacidad, poder o don suelen ser problemáticas. De todas formas, eh, eh, has mencionado, no sé si tiene algo que ver o no con estas temáticas, con la precisión extrasensorial mm. o con cualquier cosa asociada al sexto sentido, asociado a lo que sea, ¿no? La sí. suerte, has mencionado la suerte. Sí, Nos sí. preguntamos, al saber le llaman suerte o hay algo que inclina el azar. <risa> bueno, es que eh, sobre el azar puede, podemos estar horas. Y ahora hablando, porque realmente al final la investigación, pero no solo la investigación en parapsicología, sino que la investigación que, que incluya probabilidad, análisis probabilístico, no que tenemos los pies puestos sobre el azar. Y el azar es un tema a, que ya de por sí todo te resbala. Cuando yo hice la tesina y demás sobre llamar a conciencia de azar, se llamaba intentaba replicar los estudios estos del... Bueno, replicar, hacer como una adaptación del proyecto de conciencia global. ...que me cayó la grande cuando desde el principio dejaba claro... ...que no quería hacer nada de tipo parapsicológico... ...de hecho estaba descartado desde el principio... ...por la forma en que estaba hecho el experimento... ...porque no... ...era imposible que hubiera... O sea, había otras muchas variables a explicar... Mucho, ...otras muchas explicaciones posibles... ...pero la suerte... ...el azar... ...lo que está diciendo es... ...que... ...esto no es una cosa que... ...que haya sanido... Eh, ...Dios o un unicornio invocado... ...por un pentagrama... decirte este es decir, el número secreto... es decir, La, posi la probabilidad de 0,05% que determina que un resultado es significativo pues ya ha sido, digamos, en nuestra, lo hemos acordado nosotros. Y esa me vale igual para un estudio clínico sobre la influencia de la cafeína en el porcentaje de horas de sueño que para determinar si el acierto de tu Hertha-Zenner o el número de veces que tú has acertado un objetivo que estaba oculto a los sentidos está por encima o no del azar. Entonces no hay doble estándar. Por eso la frase de que se atribuye a Sagan, que no es de Sagan, sino que es de otro agente anterior, prueba extraordinarias, o sea, evidencia extraordinaria requieren pruebas extraordinarias, es un gran error, porque el, el, el tema de azar y de porcentaje de mal lo tenemos que utilizar igual para todos. Ahora, suerte en los experimentos, sí, porque fíjate, hay un tema en parapsicología súper controvertido, no controvertido, sino que se menciona poco, y es difícil de manejar, que es el tema del efecto experimentador que en, en ciencias sociales algo así como si tú vienes a hacer un experimento y yo soy un borde, pues posiblemente influya en el modo en el que lo haga, simplemente por lo antipático en mi comportamiento. O si soy muy simpático, a lo mejor también influye en el resultado. Y, y eso puede ser un problema, porque yo tengo que mostrarme... Y, eso testigo. en cierto modo es eh, parecido a lo de los eh, médicos, ¿no? Eh, sí. Que si confiamos en un médico, en alguien que nos atiende, eh, la sanación, la curación está un poquito más cerca. Eh, se produce esa empatía, ¿no? Claro. Entonces, si tú tienes a una persona que te trata con amabilidad, con simpatía y demás, o que te gruñen y te mira a los ojos, eso incluso lo puedes utilizar como una variable. Y, y yo te traigo a hacerte una prueba, que en realidad la prueba no significa nada, pero yo quiero ver la reacción que va a tener conmigo, que soy un borde, y otro grupo con otro psicólogo que va a ser más simpático. Pero es que eso, llevado a la prueba no solo influye igual, sino que además se va un paso más allá, esto es esto es realizar el riesgo que dice, a ver, ¿dónde nos estamos metiendo? Al efecto... Eh, parapsicológico, o sea, efecto es experimentador parapsicológico, es decir, porque resulta que a veces ciertos investigadores obtienen mejor resultados que otros investigadores. De uh -huh. hecho, hay estudios de, de, de estos de escépticos y, ¿no?, eh, dos investigadores eh, White, el famoso escéptico, los escépticos se van cada cinco años, así creo, ¿no? es como una especie como de que se cambian la corona, ¿no?, como Juego de Trono a ver quién es el escéptico de turno y eso les permite pues salir por ahí a los medios y vender libros. Y hacen el mismo estudio. Hacen con la misma implementación y una, ella, que no recuerdo si era Julia Brosmis, no, tiene unos resultados positivos y él no. Entonces, la cuestión es, si han hecho lo mismo, ¿por qué esa diferencia? Pero es que si tú te lo planteas en términos, ya no solo psicológicos, porque la actitud es la misma, sino para psicológica, y entonces, ¿quién está detrás realmente de los resultados? ¿Qué influye en los resultados? es que Porque la pregunta global es, ¿qué estamos haciendo en un experimento? ¿Estamos realmente captando algo? ¿Estamos simplemente acotando un espacio para ver si esto lo podemos lograr o no, es decir quitar los de experimentos que son pues que son serios rigurosos, que llevan tiempo que en fin, que no es una cosa que esto es hay puntos en la investigación en parapsicología que dice es que va mucho más allá de, de simplemente la parte que pues, más como más que se pueda conocer ¿no? y hay mucho que se desconoce ya y en no España hay es... gente haciendo cosas ¿eh? importantes. Ya... Yo no sé, Perdón, oh, nada, Oscar, si eh, por ejemplo cuando eh, te llega información de, de, de diferentes eh, sitios eh, sobre el asunto de parafonías, no parafonías o psicoimágenes mm. y cosas de esas, eh, sabes que también se utiliza cada vez más tecnología para saber si, de dónde puede venir eso. Eh, ¿Tú en todos estos años eh, te has eh, planteado, no sé si, si lo has hecho, si te has puesto a investigar sobre el tema? Yo, como cualquier persona de estos temas, con, les digo, poco, poco años después de lo del unicornio, yo he hecho mis psicofonías y he hecho Ouija en mi casa con 12, 13 años, con letras recortadas en folio. Es decir, además, que esto hay que contarlo porque cuando alguien quiere ser astronauta y dice, yo miraba de pequeño la estrella, todo el mundo aplaude, qué bonito, qué romántico. Pues cuando tú quieres investigar la mente y quieres investigar estas cosas, lo normal es que con esa edad te hayan metido en esto fregado, Pero parece que es como hay las tonterías que haces después, pues, ¿no? Como yo hay decenas de personas. Entonces, plantearme en estas cuestiones, hemos hecho alguna cosa, hicimos algunas pruebas con, con la universidad, bueno, estamos en la Asociación de Investigaciones Biofísicas a través de una asociación de registrada también como asociación de estudiantes, que animo a los estudiantes de toda España, de universidades, a que se muevan para organizar y hacer cosas porque tienen mucho poder para poder realizar conferencias, jornadas e investigaciones. Hicimos una serie de pruebas con un entorno neutro, con un entorno supuestamente donde había experiencia, un entorno que no había nada, pero inventamos una historia para condicionar psicológicamente y no obtuvimos así nada. Lo que sí obtuvimos fue un montón de estudiantes, que tenemos como 180, que se iban aburridos porque ellos esperaban como que, pues no sé, que las cosas volaran o aquello fuera una especie de extraño thing. Y claro, cuando los poníamos, eh, pulsa, graba, apunta, nota repite, pulsa, graba... Tata. Entonces, claro, la idea, porque no esperábamos encontrar nada, y tampoco teníamos ni los medios, era una grabadora muy mala, era una casa que había ruido por todas partes porque estaba aquí en, en el fin, Pero la cosa era enseñarles a que si tú quieres hacer una cosa de este tipo, no es llegar, poner la grabadora, tienes tú... Aquello se llena de voces, como se llena un vaso de agua y a correr. Y los teníamos horas, con razón de aquellos 180 que daron creo que, fueron es que seis, la investigación es repetición, ese estudio, no es todo mucho tan tiempo. bonito como pintando no, no no no no ¿eh? no no mira te puedo contar si sí, muy brevemente que sé que hablo mucho perdón hay en España eh José Miguel Pérez Navarro es un psicólogo un investigador que está trabajando en la UNIR ahora él ha estado en Granada dando conferencias que estuvimos organizando algunas cosas y él hizo su tesis sobre cáncer en el Reino Unido y está aquí en España buscando la forma de seguir en la investigación ha publicado artículos sobre creencias en lo paranormal y ha publicado también en artículos en revista española, internacional y demás, y él, el que dice que bueno, que, que faltan medios, no una cantidad enorme de medios, no hace falta un acelerador de partículas para hacer esto, la mayoría de los experimentos los puede hacer con un portátil un software sencillo y un generador de números aleatorios para estar seguro que está trabajando con algo aleatorio, que eso va como un USB enchufado y listo. Entonces, él lo cuenta y lo, lo, no se cansa de decir la cantidad de tiempo que esto requiere. Una sesión de cancel, si hace una sesión larga de cancel cada sesión puede ser 30 o 40 minutos. Imagínate, el, el tienes que esperar a acabar todas las sesiones, hacer analizar los resultados para tener a lo mejor un porcentaje de acierto muy pequeño si es que lo obtiene. Es decir, es como, esto quema mucho en el sentido de que no es pues llegar, poner las manos sobre la mesa y apariciones y susto y cosas. Y tú eres una de las personas el máximo representante de este tipo de bueno, investigaciones bueno. en nuestro país. Bueno, y no pues, sé. Soy sí, ahora ahora nosotros lo está, sabemos. O sea, el máximo representante que invocaba unicornio cuando los... tenía 10 años. <risa> <risa> o sea, Arriba... Eres nuestro, nuestro unicornio particular. Sí, no, al final seguimos invocando un poco unicornio en claro. esto, porque en el fondo tú estás trabajando con algo que si lo asumes de verdad, da igual, a lo mejor tú puedes haber hecho montones de cosas y, y no sabes realmente. No es como pues si operas y si estoy sacando eh, un pequeño quiste de una zona del cuerpo algo físico. No es como que yo se bueno, la onda de rayos que es la que sí. está, sino que esto que estamos aquí, lo que tenemos es una medición estadística. Tenemos una medición de datos, tenemos, pero no podemos coger, aprender lo que hay, ¿no? Agarrar lo que hay ahí detrás del mecanismo. Si lo supiéramos, esto estaría listo. Es decir, pues, la percepción extrasensorial es por las ondas HH24 que se acaban de descubrir. Esa es la base física del sustento fantástico, fin, de la parapsicología como tal, como área de la, de un margen, ¿no? Entonces, ¿no? Es decir, pues, hay que trabajar en esto y, y repito, ya no, no, no quiero coger más tiempo, pero... Eh, hay gente en España que está, yo te, te hablado de dos personas que conozco con las que he tenido conversaciones y he hecho cosas con ellos, con Alex Escolar, que ahora va a ser el doctor en Barcelona y está trabajando con proyectos de investigación sobre creencias y lo paranormal, sobre un test para evaluar variables que influyen o no en la experiencia, experiencias paranormales y la creencia, y bueno, pues él está en Barcelona, ahora va a trabajar allí, o sea que hay cuestión de apoyarlo allí, de poner en contacto con él. Y, Pero en Navarro me dice, me decía esta mañana, dice yo, ...en cuanto tengo... ...si alguien me da un laboratorio... ...me da un espacio... ...en el que yo pueda trabajar... ...empezamos a hacer Gansel ya... ...entonces que realmente... ...no es algo que... ¡ay! ...la universidad es como... Bien ...no, no, está... ...la gente ya está dentro preparada... ...hay que conectarse... ...así que... ...la gente que esté, no está viendo... ...que se anime... ...oye... ...que esto está... ...que no es... ...que a lo mejor... ...si no suena interesante... ...pues ya invocaremos unicornio... ...si hace falta... ...y si sale alguno... ...lo cuento... ...pero si no... Es de trabajar. Fenomenal, Óscar. Óscar Iborra, mil gracias. A vosotros, un abrazo. Bien, Escuchamos Bye. en la actualidad y enseguida continuamos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Yo dicho esto es en la Rosa estáis en la sintonía de Onda Cero Radio, estaremos hasta las 4 de la madrugada. Os recordamos en nuestro hashtag, en nuestra etiqueta en Twitter para mensajes Almodilla Rosavientos, almohilla Rosavientos. Y nuestro correo electrónico rosapunto vientos arroba onda .es, rosa vientos arroba onda Y aquí estamos en la página web www.ondacero.es 0.es www En unos instantes hablamos de templarios y otras órdenes religiosas En la antigüedad eh, con un gran experto, con un gran escritor, ha estado en alguna ocasión con nosotros y es un lujo recibir aquí en nuestro programa a Mariano Fernández Urresti. Eso será dentro de tan solo unos instantes, eh, pero antes os recordamos ya más cosas, os recordamos a dónde podéis ir, lo que podéis hacer en esta hora de programa en la que también tendremos eh, Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Pero lo dicho, antes eh, con Silvia Casasola os damos algunas pistas para lo que podéis hacer para festivales, para teatro, para muchas cosas que pueden ver, que pueden oír y que pueden escuchar nuestros oyentes. Sí, porque a veces da mucha pereza. Nosotros aquí estamos en la casa rural, tranquilitos, y es como que te cuesta, ¿no? Y dices, oye, estoy aquí ahora, la maquita. Que, que, oye, me ha salido que parece que estoy en México en la maquita sí, sí, sí. Bueno, una no. casa rural con vale. si sí, tenemos aquí entre dos árboles nos hemos pillado aquí una maca que nos peleamos a ver quién se cuela en la maca y el que suele siempre ganar es Javier, yo no sé cómo lo hace que siempre está, no yo estoy muy cansado tirolina arriba, tirolina abajo estoy muy cansado y se pone en la maca bueno no voy a hablar de él que mismo está por otros, por otros lares y luego dirá, oye, no hables de mí cuando yo no estoy. Pero es cierto que los que no tengan esa pequeña pereza a veces para salir y que les apetezca ir a otros lugares, pues tienen muchísimas ofertas. Festivales de música que os hemos estado dando a lo largo de todos estos días, pero también festivales de teatro por ejemplo festival de teatro y danza Castillo de Niebla ¿eh? ahí es nada este le tenéis hasta el 24 de agosto aquí tenéis la zona que esto está en Valladolid Y luego también, por ejemplo, tenéis eh, Festival de Teatro Romano de Andalucía. Si te das cuenta, siempre son teatros romanos así muy clásicos en, en la zona. Bueno, pues este está eh, en Santiponce. ¿eh? Ahí lo tenéis y también tenéis pues muchas ofertas y muchas representaciones y muchas obras que vais a encontrar en Santiponce, en este Teatro Romano de Andalucía. ¿Hasta cuándo? Hasta el 31 de agosto. Con lo cual, ya sabéis, quien esté interesado, tenéis unas páginas correspondientes donde os identifican a qué hora y qué obras son las que se representan y a disfrutar. Así que, aparte de amaquitas y tintitos de verano o como los giris que se ponen entre paella y sangrías, bueno, eso es lo típico, ¿no? También hay ofertas culturales. Lo dicho... Nos vamos a hablar sobre órdenes religiosas y nos vamos a hablar sobre los secretos, entre otros, de los templarios y de muchas otras órdenes religiosas más. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.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 a la historia. Vamos a cruzar los dedos... Eh, ...pasando por debajo de una escalera. Y lo vamos a hacer... Eh, ...porque nos encontramos... ...con un número 13. El número de la mala suerte... ...o eso dicen... Eh, ...pero es un número con mucha historia... ...y esa creencia en que el 13... ...da mala suerte tiene... ...larguísimo tiempo como creencia. Hoy vamos a saber algo más eh, sobre su historia. Y lo vamos a hacer con Ana María Vázquez Hoy, eh, profesora, historiadora. Ana, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Carpe Diem. Pues aquí, con un lío de palabras, que me lo tengo que pensar. Y hay algunas que tienen más de 13 letras. ¿eh? ¿En serio? O sí. sea, que ya empezamos así. Ya partes. empezamos con fuerte, fuerte, fuerte. Pero además es una cosa muy curiosa. Yo vivo en el 13 Y estoy encantada, Yo, el, para mí el número 13 es un número normal, me encanta, o soy sádica. ¿Piso 13 o puerta 13? No, no, puerta 13. Sí, el número. Uh -huh. Puerta 13, y nunca se me ha ocurrido, vamos, para mí un día 13, un viernes 13, pues fenomenal, martes y 13 lo mismo. Y lo que pasa es que sí, efectivamente, un martes y 13 me dijeron que mi padre se moría y se murió en dos días pero no, nunca me he creído que sea por cuestión de, de lo del número 13. Seguramente mucho la cultura tiene que ver en todo esto, precisamente en nuestro contexto, en nuestra sociedad, el martes y 13 está más ligado a la mala suerte, pero en el contexto anglosajón es el viernes 13. Es el viernes 13, efectivamente. Nos hace pensar que bueno hay una influencia de, de la cultura, del lugar, del contexto, ¿no? Bueno, hay una influencia como todo, o te influye el Halloween, o te influye el Día de los Santos, o te influye pues el comer un, un muffin en vez de una magdalena de tu pueblo. Yo Pero que es que sé. además culturalmente está muy extendido, porque no es que sí. esté circunscrito en un país, sino que está en muchísimos lugares. Bueno, es muy curioso, yo, una, me acuerdo una, eh, una vez, volviendo de Londres, me cogí el asiento 13, tan contenta, Y entonces veníamos una señora en el 13, de un lado del pasillo, y yo en el otro, y nos mirábamos como diciendo, ¿cómo rotenemos, tenemos? Y vamos solitas, claro, con la mmm, próxima vez que tenga que volar me cojo el 13 para ir sola. Eh, fíjate <ríe> que chollo. hay una cosa que dicen... Eh, eh, Que no es cierta, ¿no? Que no existe fila 13 en los aviones, ¿sabes? por el número de la mala suerte. En algunos sí es cierto que no la hay, pero en la mayor parte de los aviones hay fila 13, en los trenes sí, hay sí. fila 13, en todo hay fila 13. Ajá, porque no teatras. da mala suerte. También. O sea, no, si es que es una todo. chorrada, claro, vamos. Claro. Es una chorrada. Y además, pero... en un avión, en un avión, si se mata el del 13... También se van a estar el los, el 12 el los... y el de 14. Con tal de que no tengamos la suerte, el piloto. El piloto y el copiloto. Yo, mi parte personal, no tengo ninguna fobia número 13, porque nací un número 13. Qué con lo cual, vamos, desde los orígenes estoy encantada. Bueno, pero ¿sabéis cómo se llama eh, lo de la tener miedo al número 13 y no poder ser, hacer nada con el número 13? A agarraros que voy. Trisca, de cafo bien lo de trisca parece que es de 13 pero, es el, del trece. pero <risa> el, de, el deca queda sin poquito el feo, deca ¿eh? hombre el deca es el número griego ya, o sea ya, que, ya. que más bien que sí pero además es muy divertido ¿Sabéis por qué? Porque dicen que el trece da mala suerte además os voy a decir una cosa yo no soy supersticiosa pero si estamos en una mesa cuando nos reunimos más de yo con yo, que estoy sola, o dos o tres personas en casa, yo siempre cuento, a ver si hay trece, es una costumbre, es curiosísimo. Sí, sí, una sí, en una cena. En una cena, todo nació ahí, o creemos que todo nació ahí, ¿no? Claro, dicen que el malo era el trece, que eran Jesús, los doce apóstoles, más el trece, que era Judas, que era el traidor. Pero parece ser, y no lo he comprobado porque no me ha dado tiempo, ...que el código de Ammurabi, ...el rey de Babilonia... ...1792-1750 a.C. ...omite este número... ...y directamente... ...hay personas... ...que sí... ...están ligadas al número 13... ...y es muy curioso... ...por ejemplo... ...Richard Barner... ...nació... en eh, 1813... ...el número 1813... ...suma 1 más 8... ...más 1 más 3... ...igual a 13 compuso 13 óperas, que será por casualidad, digo yo, y además murió en un día 13, o sea que le pasaron muchas cosas el día 13, pero eso no quiere decir que efectivamente tenga mala suerte por esa tontería. Pero, os cuento que la misión espacial Apolo 13 fue lanzada un 11 de abril de 1970 a las 13,13 13 horas, desde el complejo 39, que es 13 por 3, y tuvieron que abortarla porque casi explota. Y entonces dijeron, ya no las llamamos más 13. Eh? Y es curiosísimo, pero yo creo que somos los occidentales solamente los que tenemos ese problema. Yo no he comprobado si en las habitaciones de los hoteles está el número 13 o no. ¿Vosotros lo habéis visto alguna vez? Yo lo he visto en no, lo general, vale, ¿eh? sí. Hay algunos, algunos sí es aquí, cierto que igual a lo mejor... que no ese, existe, hay alguna cosa que, que no dan pero lo normal es que haya piso 13 o habitación 13 en la primera planta, bueno... A no ser yo, fíjate, que lo vendan a lo mejor con algún misterio o algo que haya ocurrido, que ahí sí puede que ya de origen te diga piso que 13? Es un 12 más 1... Pero claro. si, no, si no, normalmente el 13 se pone, igual ah, igual no. que en el ascensor, la planta 13. Pues ah, pero a mí el que pongan, es mi copa, que voy a ganar la copa número 13 y que digas la 12 más uno me parece idiota, con perdón, de todos <risa> los que tengan. Vamos, pero hacemos tantas idioteses yo la primera. o sea, ah, Nieto. No, Exactamente. Eh, eh, hizo muy famoso eso, claro. los mundiales que había ganado se habían quedado en 12 más 1, que bueno. 13, y así se quedó siempre. Pero fijaros qué curioso, por ejemplo, en la Villa... Eh, eh, ya estaba mientes. muy bien, es sí, decir, sí. es que alcanzó 13 mundiales. O eh. sea, yo he pues dicho no. que es una idiotez, pero respeto a todo el mundo, sí, o sea, al sí. que se come las uñas, al que no se las come, al que tiene miedo al 13, al 14, al 15, al gato negro, que me da lo mismo, o sea, no paso por debajo de una escalera pero ah, no. no porque sea mala coño porque si se me cae encima ah porque... bueno pero en la superstición de gatonero se cae la sal y esas cosas no pasas mm, de ellas lo de sal mejor porque me mancha la mesa ah. Pero, vamos, yo soy muy supersticiosa y sigo todas las supersticiones del mundo Y tienes mundial. amuletos, además. Claro, porque me encanta. Y o regalas sea. amuletos. Sí, pero es que además hay una cosa que os lo voy a contar para que veáis que esto es un cachondeo. Ver un pájaro negro a la derecha es bueno o es malo. Es bueno... Para los me parece que era para los etruscos, y es malo el cuervo negro eh, para los romanos. Y entonces yo cuando veo un cuervo negro, pues o pienso con romano o pienso con etruscos. O sea, claro. Eso es que me llevo el gato a mi sardina, o como era, el asco a mi sardina y la superstición que me interesa. porque claro. Pero mmm, me da rabia eso de que se me caiga la sal, ya te digo, hombre, es una superstición porque la sal ha sido... ...y es un bien muy valioso desde la antigüedad... ...y el desperdiciar la sal en gente que vivía en, en extrema pobreza pues sí, era como de mala claro. suerte. Pero por y, ejemplo y nace de ahí el mito y la leyenda. Claro. La importancia egipcios, que tiene la sal. Sí, efectivamente. En la historia. No, no, y que a mí no se puede oro, vivir sin sal. El oro blanco. Eh, sí, claro. eh, mira, y el, iba y a el salario viene de ahí también, Exactamente. ¿no? Exactamente. Te pagaban con sal. Pero, por ejemplo, los egipcios tenían una ascensión espiritual que eran 12 etapas más la 13 La trece era la vida eterna, con lo cual yuyu sí si que da. O sea, tú estás en la 12 y espera que como pasa la 3 de la mejor o wow. Y luego es muy curioso porque en otras civilizaciones como son los chinos y los coreanos y los japoneses, el número, mmm, digamos, maldito es el 4. ¿Sabéis por qué? Porque suma la suma de 1 y 3 es 4. No, porque resulta que, y lo voy a decir en chino, con perdón de todos los chinos <risa> que me están oyendo, si se han significa algo así como parto-muerte y entonces como suena parecido es un número eh, particularmente maldito ¿no? incluso no tienen el número en los números de teléfono no tienen el 4 en los hospitales no tienen las habitaciones 4 y todas esas cosas y luego os puedo decir que la fobia al viernes 13 y voy para allá se llama paras cebe Deca triafobia. Ala, ala, como nos hemos quedado. Y luego se llama cola, fobia y fobia con 21 letras. Otra fobia también, que ya no sé si al 13, al 24, al 48, al 53. Es decir, que la fobia es al final, pero hay una cosa que no sé si eh, os habéis dado cuenta particularmente. El verdadero Número, maldito, ¿sabéis cuál es? ¿Cuál? El número de Satán, seis, que seis. es el 666, que es el número de la bestia, según me parece que es el eh, apocalipsis de, de San Juan. Es decir, que yo cuando veo un coche con 666, seis, seis, seis, cruzo los dedos digo, ¡uh, qué yuyo! A mí me dan un coche con el 666 y no lo llevo. ¿Sí? Nú ¿Y números de teléfono también hay muchos? A mí me da lo mismo. <risa> yo tengo, tengo un 6, no sé qué, empieza por 6, pero eh, yo... Todo se empieza falla. por 6, ¿eh? Sí, también. O, o, sí, muchos, sí, sí. la mayor parte... Del... Pero me da, me da mucho lluvio. Entonces, es muy curioso porque, además, Satán sería el ángel número 13. Hay 12 ángeles nuevos y el malo es el Satán. Otra vez el 13... Efectivamente, con lo cual fijaros qué curioso que eh, no solamente está lo que es la, la, con los números arábigos el problema de esas numeraciones que os he contado, sino que también hay, hay una superstición con los números romanos, que son, por ejemplo, el 17. El 17 en números romanos son una X, una V, palote, palote bueno, si los ponéis de otra forma, pone en vez de palote V eh, perdón, x, v, palote, palote pone v, i, x, y x, que en latín quiere decir viví es decir, significa que está muerto fantástico con lo cual, Porque los italianos pasado, claro. <risa> oye, a lo que sí que no tienes fobia es a las islas Ah, no, es verdad que me que no? voy. Ay, me Hoy encanta. me encanta. Esto ha <risa> sido al mismo tiempo. Me encanta. Mira, nos hemos quedado las dos con cara de tonta. <risa> Aunque me lleven en el avión. Bueno, si me llevan en un amor 3. Aunque te lleven en la 13. Uy, he dicho en un amor. Yo, yo, yo, me, yo me voy bueno, de, de polizón. Eh, que te llevaran en el avión. Porque Ay, si te nivel. llevas ganado te costará un poquito. Es eh, eh. que estaría yo pensando. Sí, sí. ¿Me llevas de polizón? A ti te llevo yo de lo que quieras. Ah, vale. Vamos, a que me pases las páginas del Powerpoint. Ay, ay, ay, ay. Yo, Además, vamos, tengo un curso divertidísimo. Tengo un curso que siempre se me olvida, que lo teníamos apuntado por algún lado. Tengo una libretilla que lo tengo todo te apuntado y luego pierdo la libreta. El curso se llama Locura Divina, Chamanes y Sacerdotes Psicotrópicos Naturales. Ahí es nada. Claro, es decir, vamos del chamanismo, vamos del nacimiento de las religiones, vamos, voy, voy yo, luego voy a hablar de los cultos ciudadanos, de, al oro, de los templos y de la importancia económica de los templos, le hace Vaticano y la moneda vaticana, ah, es la, cuando la. me dijeron, eso que está usted diciendo es una idiota, digo, sí, pues mire usted para el Vaticano, que tienen una banca que para que... Y es muy curioso porque uno de mis eh, artículos sobre el templo de Heracles Melcar de Cádiz, que estuve en un congreso en Lissus en 1988, y dije, un templo es un banco. Me dijeron, que bobada, digo, sí, tuve que defenderlo y encima en francés. Con lo cual, y tengo noticias de existencia de préstamos de bancos desde el tercer milenio antes de Cristo acordaros además que antes por lo menos ahora no lo o sé, sea, pero llevan antes llevan 5000 años haciendo la vida imposible a la gente. Exactamente. No, pero además guardando la pasta gansa. Evidentemente, por pues Porque no son macos. los diezmos y las primicias forman parte de esa pasta gancha que tú se la das al templo para que te la guarden y te piden la comisión. O sea, que todo empezó por la iglesia. No, por la iglesia no, por los templos. Eh, claro, por más, más, más, más antiguo, más antiguo. Claro, aparte de que daros cuenta una cosa... La, la, sí. la iglesia no me refiero a cristiana católica, sí, me refiero a la iglesia. En sí, el, lo que es templo, la, religión, la creencia, religión, religión. La... Bueno, por ejemplo, en, lo, en la antigua Roma, en la antigua Roma tenían el Herarium Saturni, que estaba protegido por, por el dios Saturni, allí estaba la el tesoro de, de Roma, ¿no? O sea, y fijaros que desde el tercer milenio el templo de la diosa Bau Sumeria ya eh, daban préstamos a comisión Pepe o sea, tú, además, tú fíjate de este follón yo me enteré, eh, mientras preparaba el libro del, de Grecia en el siglo IV y el mundo lenístico y me enteré de que la Cleopatra y su familia, que son los lágidas de Egipto que tenían eh, dineros puertas El tesoro no lo tenían en Egipto, lo tenían en el templo de Heracles Melcar de Tiro, que era la sucursal, digamos, ahora mismo los libaneses también tienen una pasta gansa y hablaban de Líbano o sea que sería como, un poco la Soliza, como Suiza, ¿no? es la, Exactamente, la Suiza de, de, del, del próximo Oriente, ¿no? Pues estaba, la pasta de los Ptolomeos estaba directamente en el templo de Heracles Melcar de Tiro. Y por eso estuvo durante un año, Eh, Alejandro Magno intentando tomarlo, pero disimulado, porque decía que iba a rezar en el templo de Heracles Melcar mm. y un jamón paté, es decir, a lo que iba a por la pasta de Heracles. Y nosotros nos vamos el viernes que viene y el sábado a escuchar a Ana María Vázquez Hoy en Baleares, ¿eh? ¿dónde es? En el centro asociado de la UNED, pero... No tenéis que venir conmigo, me podéis escuchar por Internet, en cualquier fino? parte del mundo. Exactamente, asistir. porque es que nos oyen, emitimos por Internet, a mí me conectan, tengo los alumnos de Palma que son amiguetes, amiguetas, y luego ya conectamos pues con quien nos quiere oír del mundo mundial. Aprender y encima divertirse. Es un Sobre chollo. todo eso. No, además cotilleos, porque luego hablo de los sueños y los oráculos y cómo influían. Eh, es decir, te daban un oráculo y lo que te estaban haciendo es, como siempre tratando de sacarte la pasta y procurando que tal persona gobernase, es decir lo que se hace ahora con los políticos con perdón, que no estoy mirando ningún sitio ahora, o, ahora los, los coach, más o menos pues sí, se hacía con los, los sueños de es decir, te inducían un sueño y decían has soñado con esto bueno, pues eso significa pasta gansa pues ya está como la vida misma Ana María Vázquez Oys. Nos protegemos del número 13 y sabemos un poquito más sobre la historia que hay de esa creencia. Es una historia que tiene un fundamento histórico, no un fundamento real, pero tiene un fundamento muy interesante que hoy hemos conocido gracias a ti. Y ya os contaré otro día por qué está ese poder de los números, que sí mm, lo tiene. Muy bien, muy bien. Gracias.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 Como en esa zona de Madrid Iba a haber eh, casas eh, Tipo chalet ¿sí? No eran chalet exactamente Pero eran casas Con jardincitos tenían, Claro Pero que cada casa tuviera su huerto Su huerto, su jardín una autobastecerse muy... la gente Bueno, ¿qué le pasó a tu Rosoria? Que fueron todos los inmobiliarios contra él Qué casualidad, Qué eh? casualidad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 ...se van a vivir a estas zonas... Claro. ...pero luego en el a centro sí, de la ciudad... Pero, pero, ...pero entonces pe no era una no, zona no, rica ...no, nada, nada, eh. no, no, sí, er sí. er lo eran... Eh, ...luego se puso eran más de atrás ...eran eh, las, la, las afueras... ...las afueras de Madrid... La, la calle, ...eso ocurría el... en, en muchas claro. ciudades... Sí, sí, sí, ...no sólo sí, sí. de España... ...sino en, en ciudades sí, de, sí, sí, de sí. Europa... ...que en, en lo que entonces era el extrarradio... ...se hicieron estas colonias... Por, ...que se llaman así realmente... no ...en los que muchas eran colonias... ...incluso obreras... ...pero donde la calidad de vida era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 aquí un ayuntamiento de, de, de Madrid, vamos a decir y, y vamos a señalar porque así fue, y fue la Unión Europea la que tuvo que decir, hombre, trampas no, porque entonces... Que sí, se la notado, que la, se la claro, poquito, exactamente, ¿no? entonces hubo que reconducir esa situación posteriormente y esto bueno, ahora, al, al, ahora están penalizando... Claro, todo, nosotros ahora, eh, aquí en, en este sitio tan maravilloso... Por, por esa razón poco. nunca se va a echar atrás Madrid Central. Bueno, vamos nunca, a ver, jamás, ahora... Jamás, jamás. ahora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 Cuando, en contra. Exactamente, cuando volvamos el día 1, a primeros de septiembre, veremos qué pasa con todo eso y cómo o, se hace. O, o, o Lo que Dios está claro dice, que no... las mediciones de la contaminación de las ciudades hay que hacerlo de una forma mejor de la que se está haciendo. Porque de la forma que se hace Eh, es costoso, esas, esos equipos de medición, esas unidades, esas casetas que vemos en las centros de muchas ciudades es costoso medirlo, y como los científicos eh, de la Universidad de Copenhague y de la Universidad Politécnica de Madrid han comprobado que los huertos urbanos pueden Exacto, determinadas especies plantadas va estar por ahí, claro, ¿eh? Eh, pueden servir para medir la contaminación o sea de que, las ciudades, que es decir, si me invitas a tu casa y me dices, te llevo al te huerto doy, te doy, te, exactamente, te voy a dar te voy a dar concretamente, mira Se huele, se huele. un tomate no, no, no, no es tomate pimiento, mucho más rico si me dices a ver, lo del pepino a si, ya me si lo pienso gusta, a ver si te a ver si te, lo tengo por aquí te voy a dar berza <risa> y col y ¿eh? col y col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 ¿Eh? No en todas, además. No, en todas, hay otras ciudades. ¿no? no, y en muchas terracitas, eh, cada vez más se da, ¿eh? En, en terráneos chiquititos, te haces tú ahí tu pequeño huertito claro. de limón, Hombre, El problema Tomasito... sería analizarlo, tú como analizas los claro, niveles de claro. carne claro. y plomo, ¿no? Pero bueno, esto es un estudio... Un sacado, bocao, no, si, le y sacado, ¿no? si le pegas malo, un bocado, si le pegas un bocado y se te pone la cara morada malo. Claro, bueno, pues las eh, fronteras del futuro en el futuro tendremos eh, de nuevo esos huertos urbanos, eh, pero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 ¿No? Tan ricamente. Y nos hacemos... Y unos me invitas, y me invitas. Sí, si yo te hago la termomilla, pongo a marcha. <risa> y ya nos vamos a tomar algo. Exacto, venga. La rosa de los vientos en onda cero. Y hasta que una hora más de las Rosas Ventos y seguimos en la sintonía de Onda Cero Radio dentro de muy poquitos minutos, tras de ponernos al tanto de todo lo que está ocurriendo. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa Una hora de contenidos eh, fantásticos Os estamos eh, preparando en este mes eh, de agosto En La Rosa de los Vientos Vamos a tener a Amado Martínez eh, Nos va a hablar de bacterias en Ureca Vamos a tener a Laura Falcolara Que nos va a hablar eh, de reencarnación eh, Cosa eh, del pasado Y Silvia, ¿quién nos vas a presentar? Pues vamos a recordar la historia de una persona muy importante. Ella es Astrid Lindgren, ¿y quién es Astrid Lindgren? Pues nada más y nada menos que la creadora, a la que yo llamo la madre de Pippi Landström. Cómo cómo era Pippi Landström? Cazas largas, pero de ten... nombre rigolinda bueno, tenía ahí una cantidad de nombres larguísimos, una perolata de nombres, procoinsa, una cosa tremenda. Sí, sí. sí. Pero lo importante de este personaje es que fue un personaje pionero porque era la típica niña que no vivía con adultos, que era libre, que sus papás, su papá estaba en el mar, la mamá también existía pero no aparece en ningún momento. Y entonces, claro, es pues, eh, como para esa época alguien muy, muy, muy, muy independiente y que fue una revolución porque fue una serie. Que ...protagonizada por una, una niña muy simpática... ...porque recordamos todas esas coletas... ...tiesas de trenzas y esas pecas... Y, ...y ¿qué pasaba? Pues que en algunos sitios la prohibieron... ...porque era demasiado libertaria... ...y aquí fue una auténtica revolución... ...de tal manera que llamó tanto la atención que cuando vino la verdadera actriz ya era muy mayorcita, ya era una adolescente y, y claro, ya no llevaba esas coletas tenía una cantidad claro. de curvas que no te puedes ni imaginar y decían pero esta no es Pipi, esta no es la chiquitita que se montaba en su caballo claro. el tío es que la gente crece claro, y, y entonces, pero bueno la verdad es que el personaje merece mucho la pena pero en este caso lo que contamos es la verdadera historia de la escritora, que además tiene mucho que contar y también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 En Onda Cero, la rosa de los vientos. Ecos del pasado. Aquella niña actuaba como si conocera una serie de gente, como si... En otra vida hubiera estado con ellos y luego se demostró que ese testimonio, esas cosas que hacía, eran ciertas. Dicen que se trata y hoy vamos a hablar sobre este caso en el pasado, del caso más documentado y mejor investigado sobre el mundo de la reencarnación. Y lo vamos a hablar aquí, como siempre, con la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, con Laura Falcolara. Laura, muy buenas Buenas noches, Bruno. Pues bien, como bien dices, es quizás el caso más sorprendente que se ha recogido y del que hay información. Hablamos el otro día ya de reencarnaciones y dejamos este caso para hoy porque es un caso que yo creo que merece casi un episodio suelto, ¿no? Es un caso muy relevante. Es el caso de... Eh, vamos a citar eh, varios, eh, pero el eh, caso fundamental... Eh, Con el que toda esta historia y siempre que se habla de reencarnaciones, si hay que escoger un caso, se escoge el caso de Santi Devi y nos trasladamos a la India. Efectivamente, Santi nació en Nueva Delhi, en la India, en 1926, en una familia acomodada económicamente, sin ningún tipo de problema. Porque a veces también puedes pensar que igual si la familia económicamente tiene algún tipo de problema, pues recurren a historias raras para intentar quizás aprovecharse, pero no era el caso, precisamente. En este caso es que a los cuatro años la niña empieza a repetir una extraña historia que al principio es contada por la familia y entendida por la familia como quizás una tontería, una fantasía de una niña, pero poco a poco va cogiendo más relevancia. Ella cuenta eh, unos recuerdos de una existencia previa a la actual, eh, cuyo nombre en esa existencia era Lutji, y que decía que había vivido en compañía de su esposo, que se llamaba Nath, eh, y, que, y que no había tenido tres hijos con este señor. El caso es que describía con tanta minuciosidad con tanto argumento, su antiguo hogar, la ciudad donde vivía, que era Mutra, al sudeste de, de, de Delhi, describía a su marido a los niños todo con tanta exactitud que los padres empezaron a preocuparse y más viendo que aquello no pasaba que aquello cada vez iba más y que se estaba convirtiendo quizás en una obsesión que podía llegar a ser peligrosa para el desarrollo de la niña ¿no? como cualquier otro padre pues evidentemente ante un caso así ¿qué haces? pues ibas al niño al psicólogo piensas que el niño quizás tiene algún tipo de trauma algún tipo de historia que no acaba de digerir y piensas que el psicólogo puede ser una buena solución pero quizás aquí vino la segunda sorpresa ¿no? con la visita al psicólogo Cuando el psicólogo la recibe, se da cuenta de que la historia de la niña es un poco extraña, pero a la vez que hay datos, que es difícil que una niña de esa edad pueda fingir. ¿Querías apuntar algo? No, eh, te voy a decir el caso del psicólogo. Eh, hay diferentes etapas. Una de ellas es el psicólogo, el caso, la consulta que desencadena una serie de cosas, la claro, aparición en toda esta historia de su tío abuelo. Es una historia fascinante, larguísima, sí. pero es una historia fascinante, Pues lo que te decía, nace la historia sobre todo con el psicólogo. El psicólogo llega a la conclusión de que la niña está sana, tanto mental como físicamente, que evidentemente no puede dar una explicación coherente a la historia que la niña explica, pero fíjate que el psicólogo le pregunta por detalles que nos les ocurre preguntar a los padres. Le pregunta, por ejemplo, por los embarazos, por los partos, cosas que realmente una niña, si no la ha vivido, difícilmente puede explicar qué se siente, qué se sufre, qué te hacen. La niña le explicó con tal calidad de detalles lo que era... ...un embarazo, lo que había sido el parto... ...los dolores, las anestesias, etcétera... ...que el médico realmente se quedó en shock... ...porque entendió que aquello no podía salir... ...de una fantasía de una niña... ...pero en cualquier caso no entiende... ...no sabe a qué, a qué remitirles... ...o qué hacer con esa historia... Y no es, de hecho, hasta que la niña cumple nueve años que su tío abuelo decide, vista la obsesión, buscar una posible solución. Algo tonto, pero que a no nadie se la ocurrido ocurrante. Su tío, Kristen, decide que por qué no probar suerte. Ella le había dado datos pues desde el nombre de su marido, eh, la ciudad donde vivía, la dirección exacta donde estaba, sus hijos, sus nombres... ...y bueno, dijo, vamos a probar suerte... ...vamos a escribir una carta a esa dirección... ...a nombre de ese señor, a ver qué pasa... ...si existe la dirección y existe el señor... ...efectivamente, para sorpresa de todos... Este señor recibe la carta, la lee, imagínate la sensación de un viudo que recibe una carta diciendo una historia surrealista de que la, de que la sobrina de, del señor que le escribe tiene estas, estas visiones, estos recuerdos de una vida anterior, pero que además se da cuenta que toda la información casa con la realidad. Preocupado porque primero piensa que puede ser una estafa, como cualquiera pensaría, ...decide en vez de mudarse ir a Delhi porque de hecho le ofrecen pagarle todo el viaje para que vaya a Delhi y conozca a la niña... ...él le dice a un primo suyo que vive en Delhi, oye acércate y verifica realmente de qué va toda esta historia... ...el caso es que un buen día eh, el primo ni corto ni perezoso primero investiga con los vecinos... ...todos le dicen que es una familia perfecta, una familia ideal de hecho... Eh, y se presenta en casa de ellos, no diciendo quién es, sino alegando que es un vendedor simplemente, un vendedor de estos de puerta a puerta. Pero, ¿cuál es la sorpresa cuando la que le abre la puerta es la niña y la niña se queda en shock literalmente? Tardo tanto en, en, en hacer algo, en, abrir la, en, en, en hablar, en decirle a la madre quién, quién estaba en la puerta, que la madre asustada sale de la cocina y ve la escena que no acaba de entender. La niña rompe a llorar, le dice que esa persona que tiene enfrente es el tío de su marido y, bueno, imagínate el tinglao, ¿no? O sea, él, empiezan a hablar, él les explica ya, viendo la situación, quién es realmente... La niña le explica todo de detalles que evidentemente el primo no puede negar que son reales y el primo decide pues hablar con su respectivo primo, con el, el marido, el supuesto marido de esta niña y explicarle que de la historia de falsa tiene muy poco, que él no le da una explicación pero que evidentemente hay algo que no puede comprender pero que es real. Es pues imagínate a este punto la situación. Que, claro, eh, es decir que esta niña recordaba una serie de cosas y vivió una serie de cosas y se encontró con una serie de personas que formaban parte de lo que había sido su otra vida y los estaba reconociendo en esta porque entre el fallecimiento y el nacimiento no había pasado mucho tiempo no, había pasado apenas un año pero bueno, yo no sé si eso es condición sine qua non ¿sabes? yo no sé hasta qué punto porque hay casos de estos en que hace más o hace menos tiempo no creo que el tiempo exacto de tras la muerte sea el hecho diferencial el hecho es que por algún motivo hay gente que lo recuerda pero bueno, en este continuaremos... caso esa cercanía en el tiempo le sirvió para reconocer a esa gente y saber bueno, no, una serie de fácil, cosas efectivamente, a ver, lo que, sí le fue, lo, lo que sí que es más fácil cuando eso ocurre con tan poca diferencia de tiempo es que evidentemente eh, las ...la familia tiene una edad muy próxima al momento en que te has ido... ...con lo cual es mucho más fácil la, las ataduras... ...si eso te pasa a 10 años o 20 más tarde igual hay gente que ha muerto... ...o que ya no es, no vive allí o que yo qué sé... ...pero bueno, en cualquier caso, ¿qué es lo que pasa a continuación? ...pues que el primo le dice eso al supuesto marido... ...y el supuesto marido toma la decisión de que... ...como la familia se ofrece a pagar el billete... ...de que va a moverse y va a irse hasta Delhi a conocer a esta niña... Este fue el segundo shock para la niña, cuando un buen día abre la puerta de su casa y se encuentra enfrente al que fue su marido. De hecho, los asistentes describen la reacción de ella como la de, realmente, de una mujer que lleva tiempo sin ver a su marido. Los lloros, los abrazos, los besos y el marido, pues imagínate la reacción ante una niña que se la balanza encima y que tiene una reacción casi de adulto hacia él. ¿no? Eh, pasan pues un buen rato conversando, realmente llegan a la conclusión ...de que no puede estar mintiendo la niña... ...el ex marido o viudo o llávalo como quieras... ...decide incluso presentarle a sus hijos... En, eh, ...los que fueron sus hijos en la vida, en la vida anterior... Y, y bueno, y imagínate pues la, la situación eh, totalmente surrealista. Fijaros si fue conocida la historia esta, que incluso el presidente de aquel tiempo, eh, el presidente de una, de, una, de una importante cadena de publicaciones y el delegado del Parlamento de India, sometieron incluso a Shanti a una prueba final, que es desplazar a la niña al lugar donde había nacido, para ver sus reacciones, lo que reconocía y lo que sabía. De hecho, la dejaron en la entrada del pueblo y la niña, con muy pocas dudas, fue capaz de llegar andando hasta la que había sido su casa. El caso sea, fue, imaginaros... Digo que el caso fue muy conocido en su época, en una época reciente, y se Totalmente. mantuvo trato, contacto entre Santi de Vía, entre la niña y la que había sido su familia en la otra vida. Sí, sí, actualmente, pues bueno, continuaron teniendo contacto. ¿Cómo no lo van a tener? Es, es complicado, ¿qué haces? ¿no? Porque hay algunos casos de estos, ya te explicaré uno, en que en un momento dado no sabes por qué el niño olvida toda esa otra vida, o sea, la recuerda durante un tiempo y luego la olvida. Pero hay muchos casos en que no es así, como es este Entonces, ¿qué haces? Cuando realmente has llegado a poner en contacto las dos familias eh, Esa niña tiene que vivir una vida actual Que es lo que está haciendo, de hecho, esta niña actualmente O sea, ha, ha tenido que seguir con su vida Olvidándose del que fue su marido Pero es muy difícil romper ese vínculo también Entonces, hasta cierta manera Ella ha continuado manteniendo un cierto vínculo Con esa familia eh, que en su momento tuvo eh, Podemos decir que tiene una vida Ha tenido una vida, pero tiene dos biografías casi casi no y, y que conviven ¿Tú? casi en paralelo o sea yo siempre digo que en un caso así más una niña así de esa edad tienes que tener la cabeza muy bien amueblada para que la niña no acabe, pues yo que sé, desde un caso de esquizofrenia hasta cualquier cosa, ¿no? Porque tiene que ser muy difícil en la mente de un niño compatibilizar eh, tu vida, tu identidad, con otra vida y otra identidad completamente distintas. O sea, imagínate, para un adulto ya tiene que ser la bomba, pero para un niño eso tiene que ser absolutamente desquiciante. El o caso, sea que sí. El caso espectacular en la India de Santi Devi, no menos espectacular, es otro que comentamos eh, ahora, es el caso de Luke. De Luke, es Este es otro caso también de estos que pone los pelos de punta, ¿no? Erika Ruelman es una mujer que está convencida de que su hijo Luke fue eh, en su momento una mujer llamada Pam de 30 años que por lo visto saltó desde una casa en llamas en 1993. Erika llegó incluso a ir a la televisión a explicar el caso de su hijo. Su hijo mostraba eh, obsesión por la seguridad. Eh, todo empezó así, ¿no? Él empezaba a ser un niño que desde muy pequeño... Bueno, era extremadamente cauteloso en todo, en cruzar la calle, en las cosas peligrosas, en que todo aquello que pudiera, por ejemplo, provocar un fuego eh, tenía especialmente fijación, y eso solamente con la edad de dos años. La madre le extrañaba mucho, esa obsesión no entendía por qué era, hasta que de repente eh, bueno, eh, empezó a decir que él era una niña que tenía el pelo negro y que solía tener pendientes cuando era niña, evidentemente. Ahí Erika, primero, pues como toda reacción de un posible padre, evidentemente no entendía nada, pensaba que el niño de repente había empezado a tener fantasías o que el niño pues igual tenía algún tipo de problema que había aflorado de esa manera, pero llegó un momento que los datos, como en el caso anterior, eran tan, tan exactos, tan minuciosos, tan relevantes, y la obsesión era tal que Erika empezó a investigar. Y bueno, ¿qué es lo que ocurrió?, Claro, eh, digo que el niño se llamaba Lucas y decía, yo me llamaba Pam. Eh, era un niño completo para el padre, tenía que saber algo más. Claro, ella decía que me llamaba Pam, pero, pero Pam murió. Eh, dice que fue al cielo, que vi a Dios y que él le empujó, empujó hacia abajo y que cuando se desperté yo era un bebé llamado Luke, decía el niño. Tú imagínate esto para una madre que te lo diga un niño de dos años, ¿no? Eh, llegó un momento que ella le fue preguntando más cosas, le, le empezó a preguntar cómo había muerto, el niño le dijo que había sido un incendio y que hizo un gesto como diciendo que había saltado de un edificio. Entonces, bueno, después de escuchar varios detalles que el niño le iba aportando, Erika consiguió pues, hacer un poco una descripción de un perfil del personaje y decidió empezar a tirar pues, de información histórica que pudiera, que pudiera realmente encajar con esa historia que explicaba su hijo. Entonces fue cuando descubrió una noticia antigua sobre un terrible incendio que había ocurrido en el Paxton Hotel de Chicago en ese hotel, era un edificio residencial en un barrio, sobre todo afroamericano, de Chicago, y el edificio se incendió nada menos que en 1993, la fecha que él decía. En él murieron 19 personas, pero lo más escalofriante de todo fue que uno de los fallecidos se llamaba Pamela Robinson y Pam, de hecho, fue a la muerte tras saltar por una ventana del apartamento. Claro, Erika, cuando descubre esto, entra en shock, como haríamos, supongo, que todos, y, y no sabe cómo reaccionar, no sabe qué hacer con la historia eh, Eh, nuevamente, pues, eh, intenta averiguar más cosas y lo que hace es imprimir una foto de esa mujer, pero la junta con fotos de otras muchas mujeres que nada tienen que ver con esa mujer, fotos de mujeres de la misma edad. ...Y se las muestra todas a su hijo... ...el hijo no duda ni un segundo en reconocer... ...quién era él en otra vida... ...imagínate la impresión para la madre... ...también nuevamente, ¿no?... Eh, ...en este caso es uno de los que decíamos... ...que el tiempo hizo cambiar esa óptica... ...Luke parece que... ...llegó un momento que... ...dejó de obsesionarse con esa historia... ...una vez, una vez... Eh, la, yo, ...yo creo que en este caso fue que una vez... rectificaron la historia, una vez se supo... ...quién había sido él... ...y la madre le pudo explicar ya con datos... ¿Quién era ese personaje al que él se refería? De la noche a la mañana el niño olvidó absolutamente todo sobre esa vida y ya nunca más volvió a hablar de Pam, nunca más volvió a hablar del incendio y se centró en lo que él era en su actual eh, identidad. Eh, es como si el interruptor de la información y de la existencia de esos datos estuviera encendido mientras fuera necesario, luego ya no hacía falta y se podía apagar. ¿Cuántos saben? Parece que tiene una inteligencia, que hay una inteligencia detrás de este tipo de casos. Sí, hay casos de estos que tienen esa especie como de lógica, ¿no? Que parece como que la persona que recuerda, recuerda hasta un momento en el que quizás, o bien porque asume, como es el caso de este niño, lo que le pasó y quién era realmente, y a partir del momento en que entiende lo que le pasó, es como que ya no hace falta que lo recuerdes más hay otros casos que no, que realmente han convivido con esa doble identidad toda su vida, como es el caso de Shanti, como os hablaba antes, pero es cierto que hay muchos de ellos que parece que como que a cierta edad algo eh, respecto a esa antigua identidad queda resuelto y automáticamente el niño pasa a página y se olvida de esa otra identidad. Pero sí, los caso, casos de reencarnación yo creo que son muy llamativos y al menos nos dan que pensar. O sea, no sé, Yo siempre digo lo mismo, ¿no? no sé si realmente creo o no creo en la reencarnación. Probablemente creo que hay algo. Yo creo que la reencarnación no deja de ser pues como en el cristianismo el purgatorio. Sería algo comparable probablemente. Eh, no sé si existe o no, pero cuando oyes un caso de estos realmente te hace pensar que... Que quizás sí que hay algo, algo que al menos no controlamos. Me has quitado las palabras de la boca porque es justo lo que estaba pensando. Casos como estos que nos has contado hoy, también los que nos contaste aquí en Cosen del pasado la semana anterior, nos hacen pensar que... La información que hay en algunos sucesos relacionados con la reencarnación, por lo menos, por lo menos, nos dan que pensar, nos hacen no descartar esa posibilidad eh, de que exista vida después eh, de la vida. La subsistencia a la muerte es algo que siempre está presente en muchos de los casos eh, que comentamos eh, contigo. Hay algo más aparte de, de lo material. Bueno, pues eh, estos casos eh, nos hacen pensar en ello, ¿verdad, Laura? Efectivamente, al menos nos abren una puerta a una interrogante, una duda razonable a que quizás haya un más allá. Interrogantes que ponemos aquí en Ecos del Pasado con Laura Falcó Lara. Laura, nos escuchamos la semana que viene. Buenas noches a todos. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Eureka. Hoy vamos a hablar aquí, en Eureka, de las tripas, lo que esconden nuestras tripas. Y seguramente esconden muchas más respuestas de las que nos imaginamos. Hay nombres ah, más por supuesto, para conocerlo, pero nos lo va a contar aquí porque es información ah, científica aquí en Ureca, como siempre, Mado Martínez. Eh, Mado muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, pues hoy estoy yo un poco así de las tripas revueltas, ¿no? <risa> sí, pues de hice, ¿no? No sé si me ha entrado <risa> una isolación jugando al padre o a lo mejor es que tengo las tripas revueltas. Eh, eh, eh, eso lo decimos eh, mucho, ¿no? Eh, todo eso tiene un porqué y, y también es algo más que una metáfora, también se puede esconder una realidad, ¿no? Sí, hoy vamos a hablar de bacterias, las nuevas, entre comillas, bacterias contra la ansiedad y la depresión. Sobre todo contra la depresión, porque los nuevos hacer en el estudio de la microbiota humana, es decir, de esos bichitos, esos microorganismos que viven dentro de nosotros los microbios, de nuestro organismo, al fin y al cabo, esa colonia de seres microscópicos que nos definen, porque a nivel individual, oye, pues nos proporcionan un perfil único, porque cada uno de nosotros tiene una población diferente, más o menos heterogénea, con más o menos habitantes de un tipo u otro, y bueno, pues bien, el estudio de esa microbiota humana, tal y como decía, está revolucionando la medicina del futuro, que es, creo yo, la medicina personalizada. Se habla de eh, eh, lo importante que va a ser en el futuro apuntar eh, totalmente que la medicina sea eh, general pero sobre todo que esté personalizada porque normalmente el enfermo el que tiene un problema también es una persona con sus eh, características y seguramente ese es el futuro apuntar eh, mucho y la dirección marcar mucho la dirección de lo que va a ser la flecha y el tratamiento va a ser como una flecha Sí, eh, hoy gracias a los adelantos tecnológicos, porque pues antes no podíamos llegar a este nivel de conocimiento que tenemos hoy de la microbiota porque tampoco teníamos pues tanta tecnología como tenemos hoy, pues nos han permitido estudiar los microbios de nuestro organismo y sabemos que estar más o menos gordo, por ejemplo, no depende únicamente de si consumimos menos calorías y si hacemos más deporte, sino que también depende de nuestras bacterias. Hagamos memoria y recordemos otros eurekas en los que hemos hablado de este tema, que ha sido yo creo que más de una vez por lo menos, y tú seguramente te acuerdas de aquel eureka, aquel eureka de mierda, sí. de los trasplantes de caca, ¿no? De los Tanto de caca, ¿te que hablar, pero la verdad es que se siguen haciendo avances verdaderamente llamativos, y gran parte sí. del futuro se va a escribir ahí, ¿eh? Sí, sí, los trasplantes de microbiota, de heces, de heces, de nuestras heces, están eh, salvando vidas. Y tienen además muchísimo potencial en el tratamiento de enfermedades, van a seguir investigando y al fin y al cabo estamos hablando de inmunoterapia, que yo creo que es una de los de, de, de, de las llanas también de, de la medicina del futuro. ¿Y por qué hoy vamos a hablar de estas cosas? Pues porque, mira, me estoy leyendo un libro súper interesante de Ignacio López Doñi, doctor en Biología y Catedrático en Microbiología en la Universidad de Navarra, ¿Qué va de esto? Se titula Microbiota. Me está encantando. Es absolutamente fascinante. Pues, ¿qué, ¿De qué habla? ¿De qué tienen que ver los microbios con el cáncer? ¿De estoy gordo? ¿O son mis microbios de lactimela, trasplante fecal? ¿no? Que ya estábamos hablando antes de por qué. ¿Me pican los mosquitos a mí y a ti no? Los microbios que compartimos con nuestra familia, con nuestras mascotas, los antibióticos de nuestras tripas. Súper recomendado. Microbiota de la editorial Guadalzamán. Pero... Eh, otro de los motivos por los que yo he decidido hacer hoy un programa sobre esto aquí en, en, en el Eureka es porque mmm, lo que he estado haciendo ha sido darme un paseíto por la página web del proyecto internacional My New Gut que hace nada que llegó a su fin tras cinco años de investigación y en las que declaraciones que ha hecho la española Yolanda que mmm, Yolanda es investigadora del CSIC y coordinadora del proyecto ¿Y qué declaraciones ha hecho? Pues las que nos hablan de la relación de estas bacterias con la salud mental. Vamos a ver, ¿de qué dependen estas bacterias? En gran medida, ¿no? Pues, eh, ¿qué, es decir, ¿qué, ¿qué cosas alteran nuestra flora, nuestra microbiota, aparte de los antibióticos y todo eso? Pues la dieta, claro, lo que comemos. Somos lo que comemos, creo yo, porque... Así de claro, ¿por qué? Pues porque al final estamos mm, compuestos eh, casi más de microbios que de células humanas, uh -huh. o casi casi a la par, ¿no? Hemos dicho alguna vez. Entonces, la dieta influye en nuestra microbiota y por ende influye en nuestro estado de ánimo según los hallazgos de, de estas investigaciones que han llevado a cabo estos científicos durante cinco años, el proyecto My New Gut. Si alguien quiere ir a la página web para ver todas las investigaciones, los resultados, que vaya, visitar la web. Nosotros vamos a decir que en sus experimentos con ratones han observado, por ejemplo, que la dieta rica en grasas saturadas, inductora de obesidad, también desembocaba en síntomas depresivo. Vamos a las declaraciones que ha hecho Yolanda Sanz. Yolanda Sanz, que antes creo que no he dicho su apellido. Me he quedado ahí cortada. Ella dice, citándola, que hay datos epidemiológicos robustos, sobre todo el cúmulo de muchos estudios, han hecho muchos experimentos estos cinco años, que demuestran que la obesidad está relacionada a un mayor riesgo de depresión. Esto ya lo sabíamos, pero lo realmente revolucionario es que se han dado cuenta de que La bifidobacteria pseudocatenulatum <ríe> parece reducir la inflamación intestinal y, en consecuencia, la inflamación sistémica y cerebral. Es decir... Eh, eh, ¿Perdona ¿qué, qué bacteria has dicho? Te <ríe> la voy a, a que esto parece el pasapalabra. Sí. <ríe> Pseudocatenalutum... No, no, no, que okay. no, era para que la... Vamos a entrar con esto, ¿eh? <ríe> <ríe> que esta es una palabra larga. Sí, sí. Pseudocatenulatum ¿Qui ¿Quién no la conoce? Pues conocidísima. Conocidísima, vamos, yo eh, ya te digo, ¿no? Y, y bueno, eh, es interesante porque de esa manera, eh, si utilizamos esta bifidobacteria, ¿no? <risa> eh, lo que hacemos es eh, reactivar los niveles de serotonina, tanto en el intestino como en el hipocampo, una de las zonas asociadas. ...en el contexto de la depresión. Es lo que decía Yolanda Sanz. ¿Qué aplicación, cuántica, qué, ¿Qué aplicación clínica podría tener esto? Pues, según Yolanda Sanz, nuevamente, algunas bacterias podrían ayudar a aliviar los síntomas de depresión... ...asociados a la obesidad. El futuro se presenta con una medicina más unida... ...o que va más de la mano con la nutrición... La función de la microbiota, el microbioma y todas estas cosas y la producción de ciertas bacterias o metabolitos bioactivos en el laboratorio para usarlas como probióticos podría ser muy interesante y muy determinante en el futuro El tratamiento de, hasta de trastornos mentales o como la depresión, ¿no? De, de, de, De salud mental. Y una última noticia que ha salido esta semana, un estudio que acaba de salir publicado y que viene a corroborar la relación de la dieta con la salud mental, un estudio que dice que consumir alimentos ultraprocesados eleva el riesgo de sufrir depresión. Ha sido llevado a cabo por el Centro de Investigación Biomédica en red de, y lo han publicado en la revista European Journal of Nutrition. En el estudio participaron más de 14.000 voluntarios Y además realizaron como un seguimiento, algunos de ellos hasta de 16 años. O sea, ha sido bastante también. O sea, no ha sido un estudio de dos ni tres días. Se han llevado mucho tiempo eh, para hacerlo. Y bueno, ha llegado a la conclusión de que comer ultraprocesados, los que comen ultraprocesados tienen un 33% más de riesgo de sufrir depresión en comparación con los que no comían muchos procesados o no comían procesados de ninguna manera o incluso si hacían mucho deporte, mucha actividad física, o sea que ojito que los ultraprocesados no son nada buenos y a lo mejor si estamos un poquito más tristes o más deprimidos de lo normal es que estamos de comiendo demasiados ultraprocesados, es una cosa que oye, un factor a tener en cuenta y eh, concluyo este eureka con otra noticia que salió ayer o antes de ayer, nada ha salido también hace nada, a raíz de otro estudio Eh, que dice que eh, comer ultraprocesados cuatro veces al día aumenta un 62% el riesgo de muerte. Más motivos para huir de los ultraprocesados que, bueno, eh, embutidos, eh, cereales azucarados, bollería industrial. ¿Qué más? Eh, snacks, bebidas gaseosas, eh, las margarinas, los untables, esas salsas instantáneas, esos eh, alimentos precocinados, las sopas instantáneas, las pastas, las pizzas y las tartas precocinadas, hamburguesas, nuggets, etc. Vamos, todo lo que... A veces nos gusta los triquetones, la pantera rosa. A cualitaos. veces nos gusta porque le ponen cosas eh, para que eh, sepan bien eh, de, de sabor, de apariencia, pero no para que sean sanas, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí, que a muchas les ponen muchísimos aditivos y cosas, bueno, yo tengo a veces que, que he comprado bollería de esto que dices que la abres al mes y todavía está hablando y dices, pero ¿cómo puede ser? Sí, o sea, sí. ¿Qué le han puesto a esto para que mmm, digas, pues todavía no puedo comer? No, puede ser normal, ¿no? Y estas cosas que llevan así como 20.500 ingredientes y 20.500 cosas que están ultra procesadas y que en definitiva, pues, pues no, son muy saludables, lo acabamos de ver. La verdad es que este descubrimiento Estas investigaciones eh, Certifican algo Es un auténtico paso de gigante Porque eh, se convierte Ese mal eh, Que se sabe que se producía Que la obesidad generaba ciertas cosas Pero es que ahora Esos alimentos ultraprocesados No generan a nivel eh, social, psicológico Determinadas cosas Sino que Tienen una serie de características físicas que perjudican la salud de las personas. La salud física, eso si ya lo sabíamos, pero también la salud mental. Es el tema que hemos tratado esta noche en URECA con Mado Martínez. Mado, muchas gracias. Un abrazo muy grande. <risa> Bueno, pues hasta aquí la Rosa de los Vientos, una Rosa de los Vientos que ya sabéis que este verano os está haciendo recomendaciones de lo que podéis hacer, en festivales, en de música, cosas que se pueden ver, oír y escuchar. Silvia. Bueno, ¿a ti te gusta el zumito de manzana? No. Pues haces bien porque en realidad lo que vas, lo que te voy sí, a invitar es a la fiesta de la sidra natural en Gijón. Ah, bueno, eh, eso pues eh, es otro de zumo. Eh, Ya lo sabía yo. Bueno, En la playa de Poniente dice que la gente va a tomar, si van para allá, unos 30.000 litros. Dicen, de este peculiar. Cada uno, o todos juntos. Hombre, si lo toma cada uno va a ser para ir a la UBI directamente. Sí. Esperemos que no, ¿eh? esperemos que no. Bueno, van a estar hasta el 1 de septiembre. Venga a tomar zumito de manzana especial. Sidra va, Sidra viene. O sea que yo creo que se lo van a pasar divino, pero divino. Además hay un concurso de escanciadores. De en la plaza del ayuntamiento y ya veremos quién quién gana y si no nos da tiempo o si nos da tiempo después de tomar esa sidra especial ¿sabes dónde también te puedes ir? dónde ...a la Tomatina de Buñol en Valencia... ...el último miércoles, el 28 de agosto... ...esto lo recordaremos también la semana que viene... ...vamos, de la manzana al tomate... ...exactamente, somos muy naturales... ...que no diga nadie que no somos ecológicos... ...con lo cual, si uno se queda con ganas de fiesta... ...después de este festival... ...esta fiesta de la sidra... ...te coges y te vas a la Tomatina de Muñol... ...y te pones todo rojo perdido de arriba abajo... ...y la Rosa de envuelve el próximo sábado por la noche... Muchas gracias por haber estado ahí. Besitos. Son las...